Ay, te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Esta carta con sangre va escrita mal no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo al llegar esta carta... Esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme, porque Dios me mandó este